La pintada que tenemos esta noche, con mucha gente, entró en un sitio, el colisionador de drones intentó provocar, dicen, el fin del mundo. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué pasó?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 Oh, los agujeros negros que son tan fascinantes. Bueno, parece mucho más sacado un libro uh, de imaginación y fantasía que no de ciencia. Sí, ciencia ficción, ¿no? no Exacto, parece ciencia ficción. Lo cuántico es casi magia, ¿eh? Es que eh. es tremendo. pero tú imagínate, uno a principios uh, del siglo pasado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 intenciones de todos estos libros sí, sé que no se puede hacer, pero lo hemos hecho en cierto modo eh, si tuvieras que explicar la física cuántica en una frase a la gente ¿qué le dirías? Eh, para entusiasmarla <risa>